El 19 de abril de 1922, nacía Erich Alfred Bubi Armand también conocido como el Diablo Negro por sus adversarios soviéticos, fue un piloto de caza alemán durante la Segunda Guerra Mundial y comandante de la primera unidad de aviones de caza a reacción de la posguerra en Alemania. Su apodo en alemán, Bubi, por el que fue conocido a lo largo de su vida, es el equivalente de chico en español. Combatió toda su carrera en el frente oriental, acumulando 352 victorias en 1.404 misiones de combate, durante las cuales entró en combate en 825 ocasiones. Es el piloto de cazas más exitoso de la historia. Bajo el tercer Reich, Richard Mann fue condecorado el 8 de agosto de 1944 con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes, la segunda condecoración militar alemana durante la guerra. La primera era la cruz de hierro con hojas de roble en oro, espadas y brillantes. Vida. Primeros años. Erich pasó los primeros años de su vida en Changsha, China, donde su padre Alfred Hartman, que era doctor, había emigrado para huir de la depresión económica que azotó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Vivió allí hasta que debido a la guerra civil china, la familia regresó a Alemania en 1928. Los padres del mayor eros del combate aeronáutico de la historia. Dr. Alfred Arman y Elizabeth Wilhelmina Marchtolf Su padre era un respetado médico y había sido un oficial médico del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Su madre era una aficionada a la aviación y también era piloto con licencia. Erich heredó de su madre el amor por la aviación. Niños de la familia Arman en su casa en China. Erich es el niño que está en cuclillas. Su padre se trasladó al país y abrió una exitosa práctica médica luego de la devastadora recesión económica de Alemania con posterioridad de la Primera Guerra Mundia. l Erich recordó más tarde, los días que vivió en China como un recuerdo maravilloso, y siempre recordado hasta el final de su vida. Hartmann tomó parte en el programa de entrenamiento de planeadores de la Luftwaffe, que apenas empezaba a reconstituirse, donde aprendió a volar bajo la instrucción de su madre, que era instructora de vuelo. Los Hartmann eran dueños de su propio planeador, pero la mala situación económica los forzó a venderlo. Cuando el nacionalsocialismo llegó al poder en 1933, se incentivaron las clases de vuelo en planeador y la madre de Hartmann ayudó a crear una escuela. Para el año 1936, Erich Hartmann, con sólo 14 años de edad, se había convertido en instructor de vuelo de planeadores. Erich Hartmann como un niño de 14 años de edad y miembro del Deutsche Schungvolk. Desde niño le gustaba tanto el mundo de la aviación, que a la edad de 14 años Erich tenía una licencia de piloto de planeador. Su entusiasmo no se detuvo, all, y al año siguiente, 15 años, Erich Hartmann se habían convertido en un instructor en el club de planeadores Adolf Hitler. Erich Hartmann sentado con amigos y maestros en la organización de Utschschung Volk, DJ. DJ era una rama de la juventud de Hitler reservada para los niños de 10, 14 años. Siendo miembro de la Jungbol que el Pinsserich entró a los 18 años como cadete de la Luftwaffe. Comienzo en la Luftwaffe. En 1939 Ardmann obtuvo su licencia de piloto aviador y comenzó su entrenamiento militar el 1 de octubre de 1940 en varios centros de la Luftwaffe, entre otros el décimo grado regimiento de entrenamiento en Neukuren, en Prusia Oriental, y la Escuela de Guerra Aérea en Berlín. Aprendió a volar el Messerschmig Bf-109, avión con el que obtendría sus victorias, en la escuela para pilotos de caza en Zervest. Erich Ardmann como joven cadete de la Academia de la Luftwaffe. Al terminar su entrenamiento avanzado, Ardmann fue asignado en octubre de 1942 a la Hauptgeschwader 52, JG 52, que se convirtió en la unidad de combate aéreo más exitosa de la historia. En la JG-52 Artman tuvo el beneficio de volar con muchos de los ases más importantes de la guerra. Realizó su primera misión de combate el 14 de octubre, volando como escolta de Paul Rossmann, 93 victorias. La misión fue un desastre para Artman. Ignorando las órdenes de su líder, atacó una formación soviética y al fallar sus disparos se encontró rodeado de enemigos, teniendo que escapar ocultándose entre las nubes. Finalmente su avión se quedó sin gasolina y se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso. Su primera victoria aérea la consiguió el 5 de noviembre de 1942 al derribar un ilusinil Tostrumovic. Durante el resto de 1942 solo logró contabilizar una victoria más. Hartmann fue asignado al 7JG 52 para servir como escolta de Walter Krupinski, 197 victorias, quien se convirtió en su mentor y amigo. Krupinski fue quien le dio el apodo de Bubi, con el que sería conocido toda su vida y también quien le enseñó a tener paciencia y esperar hasta que estuviese a corta distancia del enemigo antes de abrir fuego. El 7 de julio de 1943 derribó siete aviones en un solo día durante los masivos combates aéreos que se dieron durante la batalla de Kursk. A comienzos de agosto ya totalizaba 50 victorias y durante el mes obtuvo 48 victorias adicionales en septiembre fue nombrado Staffel Capitán, líder del escuadrón, del 9JG 52. Captura y escape detrás de líneas enemigas. El 19 de agosto de 1943, el escuadrón de Ahrman recibió órdenes de apoyar un contraataque con Hu, 87 Stukas liderado por Hans Ulrich Rudel. Durante el combate Ahrman derribó dos aviones enemigos, pero pedazos del fuselaje de una de sus víctimas impactaron a su avión, obligándolo a hacer un aterrizaje forzoso en territorio enemigo al ver Aertmann que soldados soviéticos se acercaban para capturarlo, fingió haber sufrido heridas internas. Los soldados rusos lo pusieron en una camilla y lo subieron a un camión para ser transportado. La columna soviética, sin embargo, fue atacada por los estucas de Ruel y en la confusión Aertmann saltó de la parte trasera del camión y se ocultó en un campo de girasoles, logrando perder a sus seguidores. Se escondió hasta el anochecer y emprendió el regreso hacia las líneas alemanas. Al alcanzar un puesto de centinela alemán, uno de los soldados del puesto le disparó, pero la bala le atravesó los pantalones sin herirlo. Durante el mes de octubre Hartmann logró 33 victorias más y el 29 de octubre de 1943, totalizando 148 victorias, fue condecorado con la cruz de caballero de la cruz de hierro. Terminó el año con 159 victorias. El Diablo Negro Durante los meses de enero y febrero de 1944 Hartmann logró 50 victorias en 60 días. En el curso de 1944 Hartmann reivindicó 172 victorias, un total solo superado por su amigo Wilhelm Bats. Esta impresionante cifra levantó sospechas entre el alto mando de la Luftwaffe y sus reclamos de victorias fueron cuidadosamente analizados. El 2 de marzo de 1944 alcanzó su victoria 202. Según cierta leyenda, para esta época, los soviéticos también empezaron a notar los logros de Artman. El código de radio de Artman, Caraya 1, constantemente era escuchado alertando a sus compañeros para que verificaran sus derribos, y siempre según esta leyenda, el alto mando soviético ofreció una recompensa de 10.000 rublos al piloto que lo matara. El avión Messerschmig Bf-109 que Artman volaba en esta época tenía la punta pintada de negro en forma de tulipán. Junto a la cabina estaba pintado además un corazón atravesado por una flecha con el nombre Ursel el apodo de su novia Úrsula y futura esposa, y bajo el corazón estaba escrita la palabra caralla, el nombre del escuadrón de Artman. El fuselaje tenía un número uno, por ser el líder del escuadrón. Todas estas marcas distintivas hacían al avión de Artman reconocible a los pilotos soviéticos, quienes le dieron el nombre de Chernillechort, Diablo Negro, por el tulipán negro de la punta. La recompensa ofrecida por la cabeza de Hartman no logró motivar a los pilotos soviéticos, quienes al ver el avión con punta negra frecuentemente evitaban el combate. Consecuentemente, el número de victorias de Hartman y su unidad empezó a disminuir, lo cual finalmente forzó a Hartman a quitar el tulipán negro de su avión y pintarlo igual al de sus compañeros. En los dos meses siguientes al cambio de pintura, Hartman logró acumular 50 victorias más. En marzo de 1944 Hartmann fue convocado junto con Gerard Barkhorn, Walter Krupinski y Juan Esuíese para presentarse en Berchtesgaden y recibir personalmente de Adolf Hitler las hojas de roble para la cruz de caballero de la cruz de hierro. Estas fotos fueron tomadas poco después de la entrega de condecoraciones para oficiales y suboficiales de la Luftwaffe que han demostrado su valía en el campo de Batala. El lugar de la ceremonia fue en el Berghof, Oversalzberg, mientras que la fecha fue el 4 de abril de 1944. A la izquierda el Oberleugnant Walter Grafpunsky-Krupinski, Staffel Kapitn 7 Staffel Barra 52, y a su lado el Leugnant Eritz Bubi-Ardman, 9 Staffel Barra 52. Ambos recibieron la orden de salir para Ministerio del Aire del Rey Chamberlain para asistir a la entrega de premios. Al llegar allí se encontraron con que el lugar se trasladó al cuartel general del Führer, Wolfschanze, en Prusia Orienta. Se les instruyó para ir en el tren a Nalterwanov que llegaría a Wolfschanze en la noche. Allí Krupinski y Ardmann se reunieron con otros pilotos de la JG-52, Gerard Barkhorn y Johannes Wiese. El tren cambió el camino hacia Berchtesgaden y durante el viaje se excedieron en el consumo de alcohol, coñac y champaña. Cuando llegaron a Berchtesgaden, casi no podían tenerse en pie el edecán de la Luftwaffe del Führer, mayor Nicolaus von Bellow, al verlo sacudió perplejo la cabeza, al ver el estado de los héroes del aire alemanes. A pesar de haberse refrescado con agua y café, los efectos del alcohol continuaban. E. Richard Mann intentó tomar de una percha una gorra que no le pertenecía y bombelow se opuso fuertemente a ello. Ante la insistencia de Hartmann, von Below debió explicarle que la gorra y pertenecía a Hitler. Ceremonia de entrega de condecoraciones, para los oficiales de la Luftwaffe en el Berghof en Oversalzberg, el 4 de abril de 1944. De izquierda de derecha. Mayor Johannes Wiese, 418. El, el mayor Maximilian Ote, 433. El, el mayor Reinhardt Seiler, el 419, Orsta de Meita Uppmann, 414. Él, recibió una medalla de manos de Hitler, over Leutnant Walter Krupinski, el 415, Leutnant Richard Mann, el 420, y Wastmeister Fritz Petersen, 438. el Quien está detrás de Hitler es el edecán de la Luftwaffe Overs Nikolaus von Belou. En mayo de 1944 Artman derribó 2 P-51 Mustang de las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos sobre bucarest Rumanía, siendo estos dos aviones sus primeras víctimas no soviéticas. El 1 de junio de 1944 Artman derribó 4 P-51 Mustang en un solo día sobre Ploieti. Ese mismo mes, después de derribar 2 P-51 más, su patrulla fue atacada por 8 cazas estadounidenses. Hartman relata que durante el combate tenía un P-51 alineado en su mira, pero que al apretar el gatillo solo escuchó que se había quedado sin munición. Para empeorar la situación, su avión se quedó sin gasolina y se vio forzado a saltar en paracaídas. Mientras flotaba lentamente a tierra los aviones estadounidenses volaron en círculos a su alrededor y uno parecía que se estaba alineando para dispararle, lo que naturalmente aterrorizó a Hartman. Sin embargo, el piloto solo pasó a su lado saludándolo con la mano. Diamantes. El 17 de agosto de 1944 alcanzó su victoria 274, lo que lo convirtió en el as más exitoso de la guerra, pasando el número que Gerard Barkhorn llevaba a ese momento. Richard Mann sobrepasó la marca de 300 victorias el 24 de agosto de 1944 al derribar 11 aviones en dos misiones, con lo que su total llegó a 301 victorias. Por orden de Hermann Green se puso una prohibición de vuelo para Hartmann, pues Green temía las repercusiones en la moral soviética y alemana si Hartmann era derribado en combate. Posteriormente esta prohibición fue cancelada gracias a los esfuerzos del propio Hartmann. Por sobrepasar las 300 victorias, Hartmann fue condecorado con los diamantes para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, nuevamente por el Führer en persona en el Wolf's Chance. Solo 27 soldados recibieron los diamantes durante toda la guerra. Hartmann relata que en su conversación con Hitler, este expresó que la guerra estaba militarmente perdida y que deseaba que fuera posible que en la Luftwaffe hubieran más hombres como Hans Ulrich Ruhel y como él. Ceremonia de entrega de condecoraciones a los oficiales de la Luftwaffe, celebrada en cuartel general del Führer, Wolfschanze, el 2 agosto 1944. Los destinatarios, de izquierda de derecha. Obstlat. Josef Spriller, 73. SCHW. El mayor Anton Ackl, 78. SCHW. Major Friedrichslam, 74 SCHW. Oblt. Erich 75. SCHW. Y HPTM. Heinz Wolfgang Schnaufer, 507. Eli Barrago, 84. SCHW. En esta ceremonia Hartmann recibió los diamantes para su cruz de caballero de la Cruz de Hierro. Aardman fue llamado para presentarse en Berlín por el general de cazas Adolf Gallant, que había dado la orden de que Aardman fuese transferido al escuadrón de expertos que se estaba formando para volar el avión de reacción Messerschmitt M262. Aardman le a Gallant que no lo trasladase, pues quería permanecer con su unidad. Gallant, que siempre apreció el apoyo mutuo entre pilotos y la lealtad a unidades, canceló la orden de transferencia y la prohibición de vuelo para Aardman, dándole además un descanso en Bad Wiese. Ahí, el 10 de septiembre de 1944, Ardman se casó con su novia desde la nimbez, Ursula Ursel Paetsch. Los testigos de la boda fueron Bar Rendición. Entre el 1 y el 14 de febrero de 1945 Ardman fue comandante del Ibarra JG 53 hasta que fue reemplazado por el Litfert. En marzo Adolf Callant le pidió por segunda vez a Arman que se uniera a las unidades que volaban el Messerschmitt Me 262. Hartman asistió al programa de conversión bajo Heinrichsberg, y Cayenne quería que Hartman se incorporara a la legendaria unidad JV-44 que el mismo Cayenne mandaba Algunas fuentes indican que la decisión final de permanecer con el JG-52 se debió a una solicitud por telegrama de Erman Graf. La decisión de permanecer con el JG-52, una unidad apostada en el frente oriental, toda la guerra, tendría consecuencias graves para la vida de Hartman. Fue hecho comandante del Ibarra JG-52 y el 17 de abril de 1945 consiguió su victoria 350. Hartmann desobedeció una orden directa del general Hans Eidemann de que era fiel volarán al sector británico para evitar ser capturados por los rusos, dejando al resto de la unidad a su suerte. Hartman permaneció con su unidad, y el último día de la guerra, el 8 de mayo de 1945, alcanzó su última victoria, la 352, cuando derribó un Yak-9 cerca de Renault, República Checa. Posteriormente Hartman ordenó que se destruyeran los 25 aviones del escuadrón y toda la munición. El primero barra JG-52 se rindió a la 90ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos que se encontraba en el área. Cautividad. El 24 de mayo de 1945 el ejército de los Estados Unidos entregó a Hartmann a los soviéticos, siguiendo los acuerdos de la conferencia de Yalta, que especificaba que los soldados alemanes que pelearon contra los soviéticos tenían que rendirse a ellos. Si Hartmann se hubiera unido a la JV-44, este acuerdo no se hubiera aplicado a él, pues la unidad JV-44 luchó exclusivamente contra los aliados occidentales. Los soviéticos trataron de convencer a Armand de que colaborara y que espiara a otros oficiales que estaban prisioneros con él. Al rehusar, recibió malos tratos y fue puesto en confinamiento solitario. Fue interrogado repetidas veces acerca de sus conocimientos del Messerschmitt 262, incluso amenazando la vida de su esposa. También hubo intentos sutiles de convertirlo al comunismo y ofertas de un puesto en la Fuerza Aérea de Alemania Oriental. Al no poder convertir a Hartman en un colaborador, los soviéticos optaron por acusarlo de crímenes de guerra. Se le acusó de matar a 780 civiles en el pueblo de Brugansk, atacar una fábrica de pan y de destruir 352 costosos aviones del pueblo soviético, en realidad eran 345, ya que siete victorias fueron contra la USAF. Hartman rehusó aceptar ninguna culpa y fue condenado a 25 años de trabajos forzados. Rehusó trabajar, por lo que fue puesto en confinamiento solitario. Varios prisioneros se rebelaron y lo liberaron, pero una vez sofocada la rebelión, pasó cinco meses más en solitario. Durante su cautividad murió su hijo, al que nunca vio. Después de diez años y medio de cautiverio en gulags rusos, fue liberado finalmente en 1955 cuando el gobierno de Alemania Occidental y la Unión Soviética alcanzaron un acuerdo de intercambio comercial que incluía cláusulas para la liberación de los últimos prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética. Erich Armand poco después de ser liberado de una prisión soviética el 14 de octubre de 1955. Por la expresión de su rostro es fácil suponer los infortunios que soportó durante 10 años de confinamiento comunista. Mientras estaba en prisión fallecieron su padre, Alfred, y su hijo, que tenía tres años de edad, Erich Peter, y al que nunca conoció. Erich Armand con su esposa y su hermosa hija en 1970. El primer hijo Erich Peter, nacido en 1945, murió a la edad de tres años sin reunirse con su padre, que era prisionero de los rusos. Después que Erich volvió a Alemania en 1955, la pareja fue bendecida con otra hija llamada Isabel Ursula que nació el 23 de febrero de 1957. En 1997 el gobierno de Rusia, sucesor legal de la Unión Soviética, exoneró a Eri Charman de todos los cargos contra él, admitiendo que su condena había sido ilegal. Carrera militar en la posguerra y retiro. Eri Charman se alistó a la Luftwaffe, Bundeswehr, de Alemania Occidental, donde se le dio el mando de la primera unidad de aviones de reacción de la posguerra, el Hauptgeschwader 71 Richthofen. La unidad fue equipada con aviones Canadair Sabré, una versión canadiense del F-86 Sabré, que fueron pintados con la punta en el diseño de tulipán negro usado por Ardman durante la guerra. Posteriormente el JG-71 Richthofen fue equipado con aviones lo que E-DF-104 Starfighter. Ardman se opuso fuertemente y de forma pública a que se adoptara este avión por considerarlo inseguro y mal diseñado. Su oposición al avión le trajo serias dificultades con sus superiores, que hicieron imposible que continuara como comandante de la unidad. Se retiró de la vida militar en 1970. El récord operativo de los F-104 validó la opinión de Hartmann, ya que el avión sufrió 282 accidentes y costó la vida de 115 pilotos mientras estuvo en servicio con la Luftwaffe Bundeswehr. Los antiguos héroes de la JG-52 Luftwaffe se volvieron a reunir en Furstenfeldbruck en el verano de 1957. De izquierda de derecha. Mayor Erich Gerhard Barkhorn, 301 aeronaves destruidas, el Mayor Erich Alfred Bubi 352 aeronaves destruidas, Johannes Oberst-McSteinoff, 176 aeronaves destruidas, y el Comandante Walter Reich, 275 aeronaves destruidas. Cuando se combinan, estos cuatro hombres han destruido 1.104 aeronaves debidamente registrados en el aire. La JG-52 registró el más exitoso récord en la historia como unidad de caza pues destruyó no menos de 11.000 aviones enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Sus pérdidas en combate fueron de 678 pilotos. Erich Hartmann como oficial en Bundesluft-Waffe en una base aérea en 1959. Aquí él está usando un reloj anardbund. Se convirtió en el primer comandante de una unidad a reacción, la Jagdgeschwader 71 Richthofen, con aeronaves equipadas por Canadair Sabre lo que EDF 104 Starfighter. El antiguo Astella Aviación en la Segunda Guerra Mundial, intercambiando recuerdos en una demostración aérea en el Memorial Aeropuerto Cívico de Alton. De izquierda de derecha, Leo Wormer, América, Richardman, Alemania y Peter Tounsen, Inglaterra. Hartman estaba sentado en la cabina de una aeronave Mustang P-51. Erich Hartman, derecha, y Robert Lee hablando de un avión en miniatura F-104 Starfighter. Este avión entró en producción en 1958 y se retiró en 2004. Se produjeron 2.578 unidades y fue usado por los Estados miembros de la OTAN. Por su alta tasa de siniestralidad, causada en la mayoría de los casos por fallos en su único reactor, su pequeña envergadura, la posición de sus mandos y los fallos en el asiento eyectable, entre otros. Causó una mala imagen ante el público general, especialmente en servicio con la luftwafe alemana, e hizo que el avión recibiera apodos como el ataúd volante o el creador de viudas. Posteriormente los escándalos de sobornos de lo que Ed en torno a los contratos originales de compra causaron una considerable controversia política en Europa y Japón. Trabajó como instructor de vuelo antes de unirse a un equipo de vuelo acrobático liderado por Adolf Galland. Punto después de una enfermedad, abandonó el equipo y se dedicó nuevamente a la instrucción de vuelo. Richard Mann, máximo as de la aviación de la historia, murió el 20 de septiembre de 1993 a la edad de 71 años. TÁCTICA DE COMBATE Y EVALUACIÓN A diferencia de Hans Joachim Marseille, que era un gran tirador y maestro del tiro de deflexión, Arman era un cazador nato, que acechaba y sorprendía a su presa. Según él mismo admite, el 80% de sus víctimas cayeron derribadas sin tener tiempo de reaccionar. Aprovechaba el poder del motor de su Messerschmig Bf 109 y su velocidad en picada, para acortar distancia rápidamente, abriendo fuego solamente cuando estaba a menos de 20 m de distancia del avión enemigo para causar el máximo daño posible. Luego aprovechaba la confusión que causaba la sorpresa del ataque para romper el contacto, antes de que sus enemigos se organizaran. Esta táctica de combate la aprendió volando como escolta de Walter Krupinski, quien favorecía este método. Su técnica era efectiva, pero tenía ciertos riesgos. En varias ocasiones las piezas que se desprendían de los aviones enemigos bajo fuego, impactaron contra el avión de Aardman, dañándolo y obligándolo a hacer aterrizajes forzosos. Aardman era muy cuidadoso y prefería obtener una sola victoria a tomar riesgos innecesarios. Toda su vida estuvo muy orgulloso de que ninguno de sus escoltas murió mientras volaron con él. Su credo de combate era ver, decidir, atacar, romper contacto. Para Arman los combates de piruetas, Dockfigt en inglés, Kurvenkampf en alemán, eran una pérdida de tiempo. Pintura Caballeros del Frente Oriental por Robert Taylor. Describe un evento único en el combate aéreo en Frente Oriental cuando el héroe de la Luftwaffe Gerhard Barkhorn y el jefe de ala Alarich Ardman, tripulando sus Messerschmitt Bf 109G permitieron a un avión Yag 9 soviético volver a su base. Barkhorn tuvo una excelente oportunidad de derribarlo, pero por alguna razón no lo hizo cuando vio como los pilotos enemigos trataban vigorosamente de controlar el avión quemado. Barkhorn permitió al piloto saltar utilizando un paracaídas y cuando lo hizo, Ardman no salía de su asombro. Cuando le preguntó el motivo de sus acciones Barkhorn respondió, Bubi debes recordar que posiblemente el piloto ruso fuera padre de una hermosa niña. De ser así, él tiene derecho a vivir y disfrutar del amor de su hija, igual que nosotros. El número de victorias aéreas reivindicadas por Ahrman ha sido disputado tanto por historiadores anglosajones como soviéticos. Sin embargo, un análisis objetivo de los datos revela que las victorias reclamadas por Ahrman, en proporción con el número de combates aéreos en los que participó, es modesto si se le compara con los reclamos de victorias de docenas de pilotos de la Luftwaffe y de las fuerzas aéreas aliadas. El hecho más asombroso de la carrera de Hartmann no es su número de victorias, sino que durante la guerra y el curso de 825 combates aéreos no fue herido ni una sola vez, a pesar de tener que hacer 14 aterrizajes forzosos. Muchos de los mejores y más talentosos pilotos alemanes de la Segunda Guerra Mundial murieron o fueron heridos y puestos fuera de combate durante meses y años, teniendo una proporción de victorias barra combates mucho mayor a la de Hartmann. Los pilotos aliados anglosajones más exitosos nunca acumularon, ni siquiera remotamente, el número de combates aéreos en los que Hartmann participó, y tenían el lujo de contar con un sistema de rotación que los libraba de tener que hacer misiones de combate después de alcanzar cierto número de misiones. Los pilotos alemanes, en cambio, tenían que volar, literalmente, hasta que murieran en combate, por lo que sus victorias solo estaban limitadas por su longevidad. Video 1, no olvides suscribirte a nuestro canal de vídeos. Video 2 no olvides suscribirte a nuestro canal de vídeo. Este artículo fue publicado originalmente el 19 de abril de 2017.